Miércoles 9 de septiembre, el año de la pandemia Está llegando la primavera y a mi jardín le faltan flores Se las llevaron, sin preguntarles si se querían ir Se las llevaron, por más que ellas dijeron que no Se las llevaron, como si no importaba lo que ellas querían Está llegando la primavera y a mi jardín le faltan flores Algunas las encontré cerca, pisadas, destrozadas Como si fueran objetos descartables Está llegando la primavera y a mi jardín le faltan flores. Las busco en todas partes, pero quien se las llevó las escondió muy bien para que nunca las encuentre ni sepa qué pasó con ellas. Está llegando la primavera y a mi jardín le faltan flores. Muchos estaban empezando a conocer al mundo, sonreían con inocencia, disfrutaban de cada soplo de vida. Está llegando la primavera y a mi jardín le faltan flores. Sé que algunas eran muy valientes y otras rebeldes y deben haber gritado y peleado mucho antes que se las lleven. Está llegando la primavera y a mi jardín le faltan flores. Salí a buscarlas y alguien por lo bajo dijo que no supe cuidarlas. En la policía me preguntaron si eran confiables sus amistades y si sabía si andaban malos pasos, que ellos no habían visto nada. Seguro en algún momento volvían. Pero pasan los días, las horas, los meses, los años, los gobiernos y llega la primavera y a mi jardín le faltan flores. Estamos por Radio Tinku, 107.9 Mila Clavero. Por Radio El Grito, 88.5 Los Hornizos. Por Radio FM, Sierra Conechingones, 107.9 San Pedro. Y así comienza un día. Séptima temporada. Quédate en casa, si podés. <música> Dicen que se viene una tormenta Que la calle está desierta Que tenemos que dormir Dicen que el peligro nos acecha Almas contra mi Cortar-te les lesions Un día, un día, programa radial con ideologías. El año de la pandemia. Estamos acá para hacer un día, un miércoles más. ¿Qué tal Gonzalo Maidana? Buenas, ¿cómo anda Verónica Ollarsón González? ¿Saludamos? Hay gente por ¿Saludemos? ahí. ¿Saludemos? <risa> <risa> ¡Holas! No, Hola, bueno, saludamos a Adrián Rodríguez. Lautaro Zanotelli. Clarisa Muraro. Eh, Mariano Fortuna. Y a y... un montón de gente más que nos ayuda a hacer este programa. Exacto. Por supuesto. No, no, no. Che, ¿y qué nos espera? ¿Qué nos repara ¿Qué nos depara? Bueno... ¿Movidita o eh, tranqui? Y no, la vida no se detuvo con la pandemia. Esto es, es y... de... <risa> que... Eh, pasa que la, la vida continuó y es más, se remarcan cosas y sabemos, por ejemplo, que... La policía, la bonaerense, eh, ha actuado peor que nunca, pero la policía del país, ¿no? Mm. Eh, ya supimos que el cuerpo que se encontró la vez pasada pertenece a Facundo Estudillo Castro, se confirmó el miércoles pasado, y bueno, todas las sospechas una vez más recaen en la bonaerense, eh, por más que la quieran dibujar, ¿no? Mm. Eh, así que si sí, pasan cosas, eh, movidito, esperamos que no pase, a tres años de... Eh, Santiago Maldonado todavía estaba esperando saber qué pasó. Esperamos que no pasen tres años y que este gobierno dé respuestas ¿no? a su madre sí. y a toda una sociedad. Estuvimos hablando con eso con nuestro columnista Mario Sadras, ¿no? Desde Buenos Aires. Sí, lo que pasó el, en la pandemia, uh -huh. lo que pasó es lo que pasó en la, eh, con la, con bomba, la bonaerense, claro. que se anduvo de guerrillero claro. contra... ...la casa del gobernador... ...haciendo uno... ...bueno ya nos claro. va a explicar bien Se Mario... ...se va a explicar Mario... ...tranquilamente... Sí. <risa> <risa> eh, ...pero bueno... Si ...vos me preguntabas... Si venía, ...te contestaste tu pregunta... ...si venía movidito o no el programa... ¿no? Sí. Eh, ...pero bueno... ...también estuvimos otras entrevista. entrevistas... ...¿entrevistas? Sí. Sí. ...¿a quién sí, tuvimos? Sí. ...estuvimos hablando con Mónica Burgos... ...de Guardianes del Monte Chaqueño... ¿no? ...hay una sequía terrible... Sí. Estar sobre y eso. la sequía también viene de parte de los gobiernos, no, no es solo del agua, porque eh, si bien esto viene de, a raíz de los desmontes, que ya nos va a explicar ella, eh, digamos que no llega ningún tipo de política como para ayudar a sobrevivir, ¿no? Estamos hablando claro. de agua. Sí, básico. Eh, como se ven anunciando, también tenemos otra entrevista, porque hace eh, se ven anunciando... Hace muchos días del juicio de la causa... De Edrich Herrera. Herrera. claro. Y empieza hoy. Hoy empezó, más temprano. Nosotros, bueno, ya el próximo miércoles estaremos informando qué, viene, qué va a pasar, eh, qué está pasando en esa causa. Uh -huh. Y estuvimos hablando con Sebastián Zuliar, quien es, pertenece a Hijos Córdoba y es querellante la causa. Sí, sí, sí. Muy fuerte su historia. Sí, sí, la verdad que... Eh, bueno, ya nombramos a uno de nuestros columnistas que es eh, Mario Sadres, como siempre de Buenos Aires y acá eh, tenemos a Gladys Escribano con su columna Ausencias que Duelan. Bien. ¿Tenemos audios esta semana? El gran León, que aguante León, este programa está dedicado exclusivamente a León. Sí, Ay, yo también se lo a, a mi tía, a mi tía Bernadita. Entonces no es exclusivamente a León. Inclusivamente a León <ríe> Bueno, no, me queda que eh, también reciba un mensajito me a miércoles pasado de ella eh, Estamos dejando fuera gente que también manda un sí, mensajito empezamos pero, mal, pero bueno Pero pero bueno, uno siempre queda mal con alguien, así que igual, que se curta el resto, ¿no es cierto? <ríe> <ríe> y, es ¿Y por quién empezamos? Eh, por León Vamos por León entonces Vamos por León día, séptima temporada. Hola, buenas noches Buen día Porque el día es el día entero Más allá también de la noche del día Bueno, saludos eh, Alegría esa alegría Lo que siento De poder comentar un poquito De que se puede escuchar Y decir que vengo escuchando lo que se dice también Y Pensar en ahora ya que lo digo, la alegría y la felicidad, en la emoción, en los sentimientos, creo en el sentimiento de paz, que no es una idea, que es un sentimiento, que está más allá de las ideas, y que bueno, que como pueblo transerrano y pueblo acá argentino, estas latitudes latinoamericano del mundo también ahora, porque no con esto en especial, que Directamente así lo digo, sí tenemos algo ahí como pueblo, bueno, nosotros a, a, a, aquí en este abrazo cercano para atravesar este tiempo que pasó de, de la pandemia, qué sé yo, la sierra o oh, el cielo siempre, mirar el cielo, que okay, bueno, ese es el mismo en todos lados, este cielo... Estamos en el cielo, creo en eso, en una fuerza interior que estaría bueno que podamos tenerla todos en la comunicación directa todos los días, todos los instantes, en todos los lugares, porque como la realidad, o es la realidad, y que no tiene que ver con las realezas de los reyes, es la realidad... Sí, es verdad que también se nos presenta una realidad como si fuera de afuera, o de afuera, y bueno, ahí está la cuestión. Que somos lo mismo, nosotros las personas, parece como que no nos reconocemos que somos lo mismo, entonces hay, también ahí es donde surge esto que viene de afuera, nos devuelve el mundo algo que no es coherente con el sentimiento verdadero de la existencia. Creo que vamos todos cantando siempre un himno de alabanza, de agradecimiento al cielo, a la creación. Aunque no nos demos cuenta por la existencia, por existir. Entonces es muy complejo todo este momento, esta situación del mundo. Y bueno, eh, que hayamos pasado un tiempo y que nos reafirmemos en eso. Y que nos logremos movilizar instante tras instante, como en el instante santo, por las cosas que pasan también, porque... Escuché el otro día algo muy bueno ahí con ustedes, que si no nos movilizamos por lo que pasa, agarra fuerza esa impunidad que aparece ahí. Son palabras, ¿no? Creo que las palabras también están son estrictamente innecesarias en el proceso de, de curación. Pero bueno, si los maestros la quieren usar, nosotros las personas, todos los que somos todos maestros también, de alguna manera todos, todas, todos está bueno. Y así estamos yendo. Intentando lo mejor, dando lo mejor, viendo ahí todo lo mejor que podemos, las cosas. viendo Bendiciendo todo, como una canción de un maestro de reggae que elevó eh, en, en noviembre. De una banda KBK, un maestro que traía de los más, el más grande del reggae del mundo y el último tema que dice... Everything bless todo bendito, todo está bendito, bendice todo, ¿no? Bendice todo si pudiéramos ver en todas las cosas algo para reconocer. Y bueno, y sacar esta confusión que nos trae Babilonia, ¿no? Que siembra confusión en la mente, los incendios, todas estas cosas es lo mismo. Creo en nuestra unidad de eso y en la claridad que podemos lograr. La música, la música sagrada también está que esté siempre tener los oídos ahí, con el corazón, que siempre estamos escuchando, y bueno, y con los ojos ver con amor, con cuidado, porque también tiene que ver con eso, la visión, que haya visión y que no veamos todas y nomás que los medios nos ayuden estos de comunicación, estas maneras que tenemos de comunicarnos, sean lo que son y que estemos bien, que logremos Ver la verdad más allá de las ilusiones vanas que se presentan. Porque todo es ilusión hasta el amor. Lo que pasa es que la ilusión del amor no llega a otro lugar. Parece como si cuando se quieren hacer esos proyectos, megaproyectos, estas divisiones de terrenos ahora que se están planeando en zonas amarillas, se, se cree más en una ilusión de otra cosa antes que, que lo que es la esencia, la vida, que vamos caminando, que somos. Entonces, bueno, estemos con esa paz, ese sentimiento. Gracias por estar ahí. Un día todos los días, un nuevo día, siempre es ahora, ahora es siempre, y ahora es ahora, y, y, y grande, muchas gracias por estar siempre. Fuerza, energía, energía divina, está con nosotros, somos energía, abrazo grande, de corazón a corazón. There's some social, informative Always have something to teach Something to pray A king, man, or an empress Into world deal Seeking out the right path On no the way to him Something that to give Something to give Something got to give Tell you the I I'll never get to feel me And come out as friends Royal feel Everything goes Vem beija de bolo, vem beija de bolo, Hacer año mais rana anda trauca Bem bejar de blu Bem bejar de blu Bem bejar de blu Bem bejar de blu Já le van gide Já le van gide Já le van gide Já le van gide Amando ni não vamos deixar mim kau que ser año mais Já le van gide kafle People want to talking It's inspiration un día, séptima temporada. un día Estamos acá en un día, programa con ideología, y vamos a hablar en este momento con Mónica Burgos, que nos va a contar la situación que están viviendo en el Monte Chaqueño, ella justamente pertenece a Guarrianes del Monte Chaqueño, eh, y la situación, sabemos que llegan, hemos visto un video que ellos en su página de Facebook están haciendo, están difundiendo donde se ve una gran sequía, pero bueno, eso nos va a explicar bien qué está pasando. ¿Qué tal Mónica? Sí, buenas tardes, ¿cómo le van? Y, es un gusto este y les agradezco en primer lugar que me den este espacio para poder salir y, al aire y, bueno, eh, contar de la situación que se vive en el Norte del Teatro Santeis. Bien. Eh, ¿Hay un el video que nos llegó donde hay animales eh, muertos o muriéndose por la falta de agua estrenando? Así es. eh Pues este eh, desvastado de ver este como cada vez, eh las aguas este eh la falta total ya de agua las bueno la azul ahora es el porracio vamos a ver el alimento para los animales ah. eh bueno la sequía que es, eh, estamos atravesando, atravesando las familias campesinas eh, indígenas las provincias de los provincia bueno, es impresionante la losvastador y otra parte eh, la falta también de asistencia de del estado tanto municipal provincial y nacional eh, no hay no tienen pozos ni tanto las familias campesinas y los que somos los más afectados en la zona Norte, y más las altas temperaturas que se alcanzan a 46, 49. En esta época, en eh, primaveral nosotros ya estamos con una temperatura de 38 grados. Eh, hace una semana aproximadamente teníamos 38, 37 grados y, y, y se pueden imaginar lo que es estar sin agua. Claro. ¿Qué tal Mónica Gonzalo te saluda? Muy buenas tardes Gonzalo. Buenas eres? tardes. ¿De parte del gobierno hay algún tipo de solución, alguna esperanza de que envíen agua a través de, de, de sí. algo, claro, de camiones? Eh, ah, para las familias, eh, eh, hay municipios por ser, eh, aquí son eh, municipios de Rivadavia y municipio de San Martín, eh, Santa Victoria, están, eh, digamos, llevando para las familias el agua, pero no da basta porque también en las zonas son este alfarres que realmente que no tienen, supongamos eh que eh, recibir el agua. Mm. Hay familias que tienen un gacho de 200 litros eh con 200 litros en una familia con 10 personas, 8 personas este que tengan que cocinar eh y higienizarse Eh, lavar eh, no, no alcanza yes. y el gobierno más o menos cada cuánto mandaría agua y bueno los municipios donde están mandando eh, eh, prácticamente se ve casi todos los días está saliendo ah. como son cañones eh, no muy grandes en fin, casi todos los días porque tiene que llenarle como le podemos repetir muy, muy poco de residuos para decir que aquí lo único que se hizo presente eh, fue el frente nacional campesino con solamente con el inta que hay muchos lugares parajes donde se ha dado una solución bueno más tranquila para las familias que han podido obtener una cisterna de placa, que es un almacenamiento de agua de 16 litross de agua y bueno las personas que han logrado este y, digamos, obtener este beneficio eh, en ese sistema se dispone el agua que llevan de los municipios y en esta en este tiempo bueno como que bueno si no llueve seguramente bueno van a tener donde almacenar y, y dar a la familia para que consuma la familia y bueno para los los animales básicogis le hablo de gallina de patos para tu ver tan que también tienen en el campo tubert claro. eh, y también para el, como la el, la aaldeca las cabra que son losúes animales más, más grande hay familias que no tienen pozos someros en las zonas hay muy pocos pozos someros pero así bueno la familia por eso es lo, la desvastadora y lo que cao que de mortanda en vales Claro. Y esto se, se, se vino dando con el tiempo todos los años, ahora es peor, ¿sabes si es por por qué es tremenda sequía, si se fue destinando el agua para otra cosa? Y bueno, acá en la zona del norte del Taco Salteño es los levantador, el tono desmonte, eh contaminaciones, bueno, este envenenamiento también de río, mm. y bueno, también al, al río está cerca, hay familias que tienen su, el río oferta y bueno, era como que, bueno, llegaban sus animales hasta allí. Pero en la zona, y bueno, y también muchos incendios, con altas temperaturas, y porque pasan, bueno, este, por ahí desapercibidos, de tiran y de allí yo, una... Y también por mucho viento norte, eh, mucho viento norte es como que es muy caliente, más ¿no? la temperatura alta, es como que, bueno, hay, y algunas veces son incendios este, también este, intencionales. Ya. Yeah. Mónica, a ver, estamos hablando del norte, el saco salteño, ¿no? Y está diciendo que lo más afectado es la comunidad huichy. Para ir entendiendo los que... Ah, a ver a ver si estoy entendiendo y es una economía esta zona de, su economía está basada eh en la tierra en los animales en el cultivo, entonces esta sequía los tendría paralizado los tendría si sin recursos sería algo así totalmente porque de esto este viven la familia campesina vive del, del bueno del ganado canto mayor menor. Y el huichí vive también de, bueno, eh, de que del monte, eh, hablamos ahí, vende la leña, es, eh, trabaja una madera, eh, lo trabaja el cháhuatl, eh, hace sus artesanías eh, con esto y de eso sobrevive. Eh, bueno, también eh, el recurso, el chorizo del monte, bueno, la miel de diferentes aventas, Eh, bueno, esto está, está preocupante porque esto está está desapareciendo prácticamente, porque los, los animales, tanto la abeja y todo, eh, también los animales que el buchillo y el campesino y los campesinos eh, consumen, porque eh, es impresionante que se está eh, muriendo, está trasladándose a otro lugar, pues tanto, como le digo, los del monte, mm. y los del monte, al cenar, a ver qué más, prácticamente están desaparecidas. Claro. Y cuando decís que lo que sale es su presentación frente nacional Campesino y el INTI es que llevan políticas eh, para que se pueda desarrollar en este contexto. ¿Es algo coyuntural o es algo que se viene dando con el tiempo como para que quede y se pueda ir restableciendo la economía. Bueno, este, eh, eh, como le explico, es, este continúa eh trabajando. Esto se continúa, se, se hace gestiones, se consigue eh, supongamos eh, ahora no es difícil a la familia campesina tanto y algún eh conseguir supongamos obtener este obtener una hasta para porque no podemos vender en la, en la situación que están los animales y elbusivos si no llegan las ayudas que usted ha visto de que o que ellos no puedan este vender que si pongamos su artes familia eh, es como que cómo compra la nafta para poder sacar el agua eh, porque es impresionante la falta del agua y si no tenemos este supongamos si para vender y tener este la plata para poder comprar acers se funciona. frente nacional sigue haciendo gestiones con los paneles que, bueno, montones de cosas que panel solar que zona no bueno de hay muchos lugares de que sí si lo no hay otros lugares que no no lo tienen. Claro. Sure. mónica y a nivel provincial a nivel provincial estamos eh totalmente eh, bueno eh, ahora no no han llegado todavía mm. ninguna clase de asistencia en este año no, no, no hemos tenido nada eh, ya ya se ha tenido eh, digamos las ayudas se ha hecho notas eh, se ha mostrado la necesidad eh. sí de que venía el director de eh, de la Secretaría de Ganadería, de Salta, el señor Ignacio eh, Chapas y Garado, que venía al recorrer todo el Chaco Salteño de la Ruta Nacional 81, que venía y no, no llegó a los campos, no llegó. O sea, fue, y, pero viene no llegó Viene hasta los municipios, eh, mm. y es... Eh, Con, el, con los intendentes a puerta cerrada eh, muchos campesinos hemos ido a los pueblos pero tomando todas las precauciones en Mérida, pero totalmente no no atendieron eh, al campo no llegaron claro esto a nivel provincial y a nivel nacional y a nivel nacional eh, no hemos tenido ninguna ningún llamado ninguna visita en, en la zona del campo. Eh, tanto los campesinos ni los wikis. ¿Y en este? Viene, según, sí. perdón. No, no, Dice, no. viene, pero bueno, nunca llega. Claro. Y en este contexto del COVID-19, ¿ustedes eh, han recibido algún eh alguna ayuda extra han recibido no sé que les llegue el alcohol gel eh, me imagino porque si les cuesta que llegue el agua eh bueno están siendo todos los días pero eh como que hay muchas caer en, o sea, en ese contexto que se está dando a nivel mundial ustedes cómo lo les afectó ¿Sí? cómo son las eh no llegó eh las hacinetas de en eh, eh, las familias campesinas en refugio no llegamos al mismo, eh, este las ayudan eso de, por ser el alcohol eh sí todas las restricciones sí porque la rélicada cuando tenemos que salir del campo para encontrar este bueno un ayuno de cada familia a la mejorad de vida oa vender cuando bueno se podía vender ahora ya no se puede vender por el campesino el animal ya no se lo puede vender. Eh, y bueno, la ayuda del IFE es la única, bueno, las familias que tienen este documento, porque hay familias indocumentadas también. Y estas familias que no tienen documento, no eh, están percibiendo absolutamente nada. Les hablo de Muki y les hablo de familias criollas. Sí, es un, un problema que sabíamos habíamos... La otra vez que pudimos hablar con vos ya venía de, de tiempo. Todavía veo que no se ha solucionado eso. No se ha solucionado. Así es. Bien, entonces lo que le queda es difundir lo que están pasando para poder ir eh, para que básicamente la, se sepa y puedan ustedes recibir algún tipo de apoyo. Son? Así es. Y sí, eh, el desastre agropecuario es Eh, la falta de agua y el forraje, eh, produce de, eh, la mortandada de ganadería, bueno, de las familias campesinas, que bueno, es la fuente de, de subsistencia de cada familia, sí. y se podrán imaginar que esto no hay asistencia de parte de, de los gobiernos, de las instituciones, va a ser difícil este, salir porque ya es, esto ya se nos va de las manos. Y con respeto a los suficientes también porque ellos este también eh, el monte lado eh, en eh, la vida la fuente de vida de ellos mm. y si ellos este no reclaman y o no los asisten este también no sé cómo como sobreviveremos ellos o nosotros mm. eh, por eso bueno por último refer día Eh, por ahí eh, utiliándole también eh a los gobernantes invitarlos a que eh a todos los gobiernos bueno que se hagan presentes con asistencia y que sean asistencias urgentes, porque la realidad es una cosa contarlas por teléfono eh quizás eh, enviaron foto hacerlo visible pero la vida el día a día eh caminar, recoger, vivir eh cómo se nos va en, en la parte de la vida tanto de la familia campesina por eh, de los de los sacrificios de los años de de labranza y también de las familias de aquí sí, también ver que se les van los años que, que se le van jugando cuando muchos dicen este, que manda la asistencia para la zona eh, más pobre. ¿Sí? Y aquí realmente la no llega, no llega, a las familias no llega. Y, y también sería importante ya que cuando vayan a estar bien, que vayan al municipio, pero que también recorran eh, el lugar para para que vean todo lo que vos estás contando ahora exactamente entonces esto sería lo lo social y lo y lo justo mm. para que ellos eh, vean la realidad eh pero acá hay mucho este como le explico hay mucha complicidad eh termina llegando a un municipio eh, terminan este en un lugar donde hay aire bueno están todos tranquilos cuando donde tienen este tienen un vaso con agua fresca mm. y no se en el lugar donde realmente nosotros tenemos una, un vaso de agua, de hecho, comita sal, eh, porque hay pozos que, que tienen el agua que no se la puede eh, tragar por tanta sal que tienen. Yeah. Y hay familias de aquí y hay familias campesinas que las consumen así. Y bueno, ellos no son, ellos no, si ellos no recorren y van, prueban toman esa agua y ven esa realidad donde, bueno, también ven la realidad del campo, porque cómo mueren los animales, cómo vive cómo sobreviven, un aviso, porque hasta un aviso, una eh está desesperada por un coche de agua y, y se va detrás de cualquier persona que tiene agua o, o algo y... Estar desesperadas yo creo que tomarían quizás tomarían conciencia, pero bueno mónica la verdad uno no no, no sé qué decir eh mamá le queda como decía, hemos dicho más de una vez difundir y esperar y esperar que bueno tengan lo básico que les puedan llegar a ayuda es lo único que uno le pueda decir alentarlo para que bueno Difundamos los medios alternativos los medios populares para que hay un eco de esto que están viviendo es bueno agradecerles a ustedes porque si no fueran medios realmente eh para nosotros sería imposible eh y tampoco seríamos escuchados porque el año pasado ustedes no. Nos ayudaron un montón porque así, bueno, al menos conseguíamos tachos de, que nos llevaran y nos pongan tachos con agua para cada familia y tengan agua para tomar y que no mueran de fe. Hemos logrado. Si ustedes no fueran lo que dan a ser visible esto, eh, sería, para mí, sería un caos. Esto. Y esto es agradecerle a todos los medios porque si medio televisivo medio radiales nos han ayudado un montón y bueno eh, para nosotros esto es muchísimo tanto para los campesinos como para los de que eh, esto es un de muchísimo valor bueno Mónica para para eso estamos eh, desde acá un fuerte abrazo y como siempre los micrófonos abiertos para para lo que quieran difundir am muchísimas gracias y muchísimas gracias por el espacio y bueno que tenga muy buenas tardes que Dios nos bendiga gracias. abrazo soy, soy un día séptima temporada un programa con ideología nuestra vida se inició en este suelo sobre nosotros viven nuestros ancestros hombres animales tigres, pájaros y toquajas. Onatna aplapagüetes, ischiknatuye. Este territorio es nuestro hogar. Onatna aplapagüetes, ischiknatuye. Este territorio es nuestro hogar. Debemos protegerlo. Debemos protegerlo. Saudá, sí, Hombre luna, hombre sol y tocó. Se jaz en ja, se jaz en ja. Se jaz en ja, se jaz en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 истек на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 Este poema fue escrito por Giselle Aaronson Toda mi sangre te aguarda Toda mi vida te espera estás? ocultos laten las estrellas crece la noche sagrada midiendo tu ausencia todo te evoca esta hora en que solo queda la soledad donde mi alma llorando te sueña toda mi vida te aguardo Toda mi sangre te espera, ¿dónde estás? Toda mi sangre te aguarda, toda mi vida te espera, ¿dónde estás?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 hacemos el intento de darles voz. En estos años de búsqueda de mi hijo Leonardo, he reflexionado acerca del fenómeno de las desapariciones. Reflexiones que he publicado en la página de Facebook Encontremos a Leo, creada no sólo para que la foto de Leonardo se comparta por las redes sociales, pidiéndoles a quienes las visitan que me presten sus ojos para encontrarlo, sino ...para que juntos comencemos a pensar el fenómeno de las desapariciones... ...como algo que le puede suceder a cualquiera... ...y para lo cual no estamos preparados. Ante mi perplejidad y no saber qué hacer... ...la información me llevaba a las Madres de Mayo. ¿Dónde están nuestros hijos? Queremos saber dónde están. No sabemos si tienen frío, si tienen hambre... Si están sufriendo idénticos sentimientos son expresados por madres y hermanas que buscan a sus seres queridos en los cientos de páginas de internet pero hay diferencias garrafales no es tan fácil ser o convertirse en una madre de mayo ellas supieron unir emociones con inteligencia práctica advirtieron estaban dejando atrás esos patrones patriarcales que nunca habían cuestionado en una entrevista dice Aidez lemo: éramos simples amas de casa la mayoría de nosotras nunca había hecho nada fuera de su hogar yo ni siquiera sabía cómo tomar un colectivo sola no estaba acostumbrada a salir de mi casa sin mi esposo incluso ahora pienso que no podría hacer las cosas que hice Y Estelo de Carlotto, confirmando lo dicho, dice, una de las características esenciales fue la organización básicamente como grupo de mujeres. Eso no significó que los padres y abuelos y en general otros varones y mujeres no colaboraran con la asociación, pero la dirección y la representación recayeron siempre sobre mujeres que tenían hijos o nietos desaparecidos. Pero hay otra cuestión que es visceral, la de la mujer, la de la madre, que nos impide dejar de hacer todo lo que tenemos que hacer para seguir buscando. Y que y que para los militares el hombre era más peligroso. Déjenlas a esas lloronas viejas locas, ya se van a cansar. Si hubieran adivinado que íbamos a persistir para siempre, nos hubiesen secuestrado el mayor número. En México, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas considera que así como las tareas de cuidado son realizadas mayoritariamente por mujeres, las de búsqueda también son realizadas por mujeres. En condiciones adversas, sin recursos, amenazadas, siguiendo pistas a lo largo y lo ancho del país para encontrar a sus seres queridos. Y esto se repite en las, en las redes sociales. Son las madres o hermanas o hijas quienes publican las fotos de los seres queridos que buscan. También en su mayoría son mujeres quienes las comparten. La característica central es como si hubiesen perdido la noción del miedo y del peligro. Buscan a sus seres queridos casi temerañamente como lo hicieron las madres de Plaza de Mayo. Recuerdo que Ellas comentaban que cuando se acercaba un miembro de las fuerzas de seguridad y a punta de, de fusil les ordenaba, circulen, ellas le contestaban, disparen. Pero luego, con ese recurso tan femenino y de gran creatividad, comenzaron a circular alrededor de la pirámide de Mayo, generando una nueva forma de visibilización y protesta. Las rondas de las madres. En México, en la ciudad de Juárez, donde la desaparición de mujeres y femicidios es escalofriante, han impulsado la tecnología. Han creado una aplicación bautizada No Estoy Sola, por la cual, solo pulsando el botón de emergencia, podrán alertar a sus contactos registrados de un peligro inminente y señalar su posición geográfica. Aquí también circula un sticker que dice Estoy en peligro pero no sé cómo incorporarlo en mi teléfono celular. La cre creatividad, la eficacia de las búsquedas y la pérdida del miedo es central. Y las veo a las madres enfrentando un estado terrorista y a Susana Trimarco enfrentando a las mafias de trata de personas en la búsqueda de su hija y me pregunto si yo podría. Y razono que sola no puedo que existe una necesidad imperiosa de que todas las madres estemos unidas en esta imprescindible búsqueda de nuestros hijos, que no son 30.000 como los que buscaban las Madres de Mayo, ni 75.000 como buscan las Madres Mexicanas, son muchas más. Y es por eso que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones. Cold, El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y me pregunto ¿Qué sentido tiene fijar un día para las víctimas? Distintas organizaciones que buscan han fijado un día el 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 65 209 decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas su objetivo era exhortar a los Estados Miembros el Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales ...así como a la sociedad civil... ...a que observen ese día... ...la desaparición forzada... ...se ha usado a menudo como estrategia... ...para infundir el terror de los ciudadanos... ...la sensación de inseguridad que esta práctica genera... ...no se limita a los parientes próximos del desaparecido... ...sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad... ...la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy en día en situaciones conflictas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. En Argentina se ha fijado el día 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha que remite al último golpe de Estado realizado en este país y busca generar memoria y conciencia colectiva para que los golpes de Estado y las violaciones de los derechos humanos no se repitan nunca más y sus autores sean enjuiciados y castigados. En México se fijado el 26 de septiembre como día nacional contra la desaparición forzada de personas. Recordemos que en México hay más de 75.000 desaparecidos. En Perú se buscan más de 20.500 personas que desaparecieron entre 1980 y 2000. En Panamá existen tres comisiones para la búsqueda de personas desaparecidas, de las cuales son lideradas por familias y están enfocadas en la búsqueda de las personas desaparecidas durante el periodo 1968 a diciembre de 1989. Estas comisiones fueron creadas por el gobierno de Panamá con el fin de esclarecer lo ocurrido durante el periodo de la intervención militar de los Estados Unidos a Panamá, incluyendo el número e identidad de las víctimas. En Colombia... Hay más de 80.000 personas que se buscan. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una de las organizaciones más comprometidas con la búsqueda de personas. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, encontrar a quienes han desaparecido seguirá siendo uno de los retos humanitarios más importantes. Sostienen que los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a saber qué pasó y dónde están sus seres queridos. Ayudarles a encontrarlos es responsabilidad de las autoridades, así como de los presuntos responsables, quienes deberían entregar información valiosa que permita esclarecer la suerte y el paradero de estas personas. En Brasil, el 10 de mayo, se conmemora el Día de las Madres. En Brasil... El 10 de mayo se conmemora el Día de las Madres. Voy a leer la Carta de las Madres y Familiares de las Favelas de Río de Janeiro. Esta es una carta con la historia y la lucha de muchas madres y familiares víctimas de hijos asesinados, encarcelados y violentados por el Estado y por la sociedad. Somos las voces de nuestros hijos. Nuestros hijos que fueron baleados en el camino hacia la escuela. Nuestros hijos que recibieron un tiro de fusil en la espalda jugando enfrente de casa. Nuestros hijos que se rindieron, pero incluso así recibieron un tiro en la cabeza. Nuestros hijos que fueron torturados y ejecutados. No mataron solo cuerpo. Nuestros hijos tenían nombres, tenían rostros, tenían historias. Eran chicos a quienes les gustaba vivir, ser novios, jugar, soñar. Eran genios de la matemática, les gustaba cocinar y tantas otras cosas. Es difícil hablar. Tenemos que vivir esa pérdida todos los días de nuestras vidas. Todos los días escucharemos a ellos diciendo, mamá, llegué. A ellos entrando en casa. Hoy... ...vivimos solo con la mitad de nuestros corazones... ...dicen que somos fuertes, guerreras... ...pero en realidad no tenemos opción... ...somos madres... ...y lo que nos mantiene vivas... ...es el amor por nuestros hijos que murieron... ...y por los que quedaron con vida... ...cuando un esposo o una esposa muere... ...se adquiere el nominativo de viuda o viudo... ...cuando sucede un padre o una madre huérfano... Pero cuando se pierde un hijo, no hay nombre que pueda describir el dolor que sentimos. Pero tenemos otros hijos y tenemos que levantarnos. Buscamos justicia para continuar estar en pie. Nuestra lucha es para que otras mujeres, negras, periféricas, no sientan nuestro dolor. La lucha es grande. Somos nosotras que no decidimos de Desistimos de investigar sobre lo que sucedió y pedir justicia Muchas veces la policía no investiga En el ministerio público las denuncias no se aceptan O cuando finalmente entramos en el tribunal creyendo que justicia será hecha Allí matan a nuestros hijos por segunda vez En lugar de investigar a los culpables por la muerte de nuestros hijos Nuestros hijos pasan a ser los condenados Otras veces nos entierran como indigentes y tenemos que luchar para registrar el certificado de óbito que tenía nombre, mamá y papá. La injusticia y la falta de respeto se repiten en todos lados. Cuando preguntamos al policía, ¿qué hicieron con mi hijo? Él nos miró a los ojos y nos dijo, su hijo está en casa. Pero hay otra policía que llora junto. No deseamos nuestro dolor para la madre de quien mató a nuestros hijos. La justicia mayor será hecha. Puede ser negro, periférico, pero todos nosotros tenemos el derecho de vivir dignamente en el lugar donde habitamos. Y nosotras descubrimos nuestra fuerza en otras madres. Viva el movimiento Moleque, las Madres de Manquiños, Las Madres Sin frontera, las Madres de Baizada, las Madres de Chapadao. Viva cada madre que lucha, vive a las Madres de Acarí. Muchas de nosotros nos hemos enfermado, no conseguimos volver a trabajar, perdimos lo poco que demoramos tanto en conquistar. Ser mujer y negra, periférica, nunca es fácil, pero cuando vencemos nos levantamos matan a nuestros hijos y perdemos la razón de ser. Nuestros hijos dejan a hermanos que hoy dicen tener miedo de morir y también dejarnos solas. Hoy, cuando miramos otros adolescentes, vemos en ellos a nuestros hijos y deseamos vida, protección, oportunidades. Ellos quieren un curso, un trabajo, una vacante de aprendiz. Queremos decir a los niños y jóvenes que no desistan y que estamos juntos por la vida sin racismo, sin desigualdad. Queremos justicia, queremos paz, queremos vida. Paren de matarnos. Firmado Madres de Baizada, madre de Manguiños, madre de Maré, Madres Sin Fronteras, Movimiento Moleque, Colectivo Fala Acariz. Dos días y uno más De un sueño que se va Caminando hacia el fondo de los mares Así va y así fue la de papel tatuadas en la piel y el amparo de un amuleto loco y, y se fue caminando lento sóora ningú, un regreso. acerca de quién es un desaparecido leí unos fragmentos del libro El silencio de Ana Ilovis me quedó dando vuelta el interrogante cómo se hace para sobrevivir al horror y cómo se vive el tránsito de ese horror a un medio supuestamente normalizado y se lo pregunto a Ana y ella me responde con este audio Hola Gladys, eh, muchas gracias por invitarme a participar de tu programa y bueno, es la pregunta que me estás haciendo y que te estoy contestando por esta modalidad de mensaje, así que medio monólogo va a ser, pero es muy, muy profunda, muy interesante y vos me preguntás sobre el tránsito de digamos del, en, el, en mi caso del, del secuestro y el campo de concentración hacia este, la libertad entre comillas y digo entre comillas porque en realidad eh, nunca se sale del todo de una situación como esa hay un tránsito donde uno se va pudiendo este, liberar pero no es, es un largo proceso. en mi caso fue así. Personalmente lo mío fue un largo proceso eh, de reconstrucción, de búsqueda de, de proyectos personales sobre, y de búsqueda de, y de encuentro de afectos que me permitieron este, eh, soportar una historia espantosa. ¿no? Así que no, no es, una, no es fácil para nada en una sociedad en donde siempre las víctimas de alguna manera son vistas con un poco de desconfianza. que habrá hecho para merecer esto? ¿no? Siempre está eso y está también en, el, en la cabeza de uno, ¿no? en el imaginario de uno, el tema de la culpa, de ser sobreviviente de una situación, de la que fuera, en el caso nuestro particularmente más aún, en el caso de los sobrevivientes de los campos de concentración de Argentina. Porque somos pocos, somos bichos raros, siempre aparece la pregunta por qué está vivo. Entonces, bueno, es muy complicado. Todo eso hace que la salida sea todavía más complicada, tormentosa, este, dolorosa. Pero bueno, también depende de las condiciones en donde a donde cada uno llegue. Sí. mi caso personal yo tenía una familia muy amorosa muy muy acogedora muy muy que me, me hizo rápidamente un, un, un lugar amoroso para para volver a vivir ¿no? pero eh, creo que es una, una situación traumática tan fuerte que que nunca se termina de curar. En estos días de, de encierro, por ejemplo, en lo personal a mí me, me significó revivir muy mucho la experiencia concentracionaria. Eh, no tiene nada que ver, absolutamente, pero en lo personal eh, yo yo estuve como momentos donde me sentí de nuevo eh, eh, en un encierro insoportable, eh, a pesar de que Fue lo mejor que pudo hacer el Estado para cuidarnos y todo eso. Pero yo personalmente lo viví de esa forma por, por mi, mi experiencia previa. ¿no? Y pasaron 40 años y sin embargo este el, ese fantasma está y vuelve a aparecer. Así que bueno, es mm, por otro lado en algunos aspectos soy una persona bastante que éste puedo entender las situaciones de los demás eh, porque la, la, la vivencia me, me ha permitido reflexionar muchísimo sobre cuestiones de del, del psiquismo humano y de pero bueno no, no significa que esté exenta de eh, de dolores de, de terrores <risas> Así que bueno, es una cosa bastante contradictoria y en cada caso es diferente. Espero haber eh, dicho algo que, que pueda aportar a, a la idea de pensar en esto de cómo se sale. Este, sobre todo me, me parece que lo que hay siempre cuando hay alguien que desaparece, eh, hay un intento de destrucción de esa subjetividad. Y entonces de lo que se trata cuando cuando uno vuelve y aparece, se trata de reconstruir una subjetividad. ¿Quién soy? ¿Quién soy hoy? no Eso me parece que es la pregunta básica. Y para construir un quién soy eh, hace falta una red de vínculos. Por eso el afecto eh, familiar, social y social el, la, la actitud que el Estado asuma frente a la víctima en el sentido de la justicia, de la reparación de, del no silencio es fundamental. Esto, esto que estoy diciendo es clave para mí o sea hay un estado que acompañe a la víctima, la apoye, intente alguna forma de reparación que es moral y también es económica, Y que éste haya eh, justicia hacia los victimarios los que fueran eh, eso esa, esa red que se construye desde el estado es fundamental y por otro lado la red que se construye dentro de los vínculos sociales y familiares con eso la salida este se, se atenúa se suaviza y, y, este, y, y bueno y se vuelve a recuperar el sentido porque lo que hay cuando hay semejante quiebre en la vida, hay una pérdida del sentido, entonces volver a recuperar una identidad y un sentido son la clave, bueno eso me parece que es lo que tenía para decir sobre el tema y te mando un abrazo grande a vos y a la gente que te escucha eso se trata esto. Sabemos que la memoria, como una telaraña cubre y devela, olvida algunas sombras, ilumina otras. Nunca podremos hacer la realidad entera de lo que pasó en el campo de concentración de la perla, ni siquiera de lo que nos pasó a cada uno. La memoria trae en retazos escenas, olores, imágenes voces gritos los retazos se unen y arman una colcha como esas que tejen las abuelas la colcha no es perfecta tiene agujeros pero abriga sirve para sobrevivir entonces estas postales retazos de memoria el pedacito de verdad que pude contar del horror absoluto de la máquina de matar que morí y sobreviví en Córdoba en La Perla durante esos años que no terminan nunca, que nunca terminan de terminar. Fragmentos de Postales de La Perla de Ana Ilyovic. Un día, séptima temporada. Un programa con ideología. No serán lágrimas por Víctor Díaz. Será un vuelo de pájaros al alba. Anchas calles de puños y banderas. Algarabía de niños y guitarras. ¿Dónde están? Los compañeros, ¿dónde están? caídos en mazmorras, sepultados, torturados por las garras de traidores. ¿Dónde están? La mano del verbo... Semana de la Memoria en Chile. Como familiares de genocidas de la dictadura militar que luchamos por la memoria, la verdad y la justicia, decidimos organizar para esta importante semana una serie de eventos conmemorativos como conservatorios, videos, conciertos, debates, etcétera. Para ser parte de estas actividades deben seguirnos en nuestras redes sociales del colectivo chileno Histórias Desobedientes Chile. Hoy es día del tenido desaparecido Para recordar, para no olvidar La pregunta que tengo es otra Yo recuerdo, no olvido Y mi pregunta es A los responsables civiles Porque sí los hay ¿Dónde están? ¿Dónde están? Papá Porque soy hija de un torturador ¿Dónde están? ¿Saben qué? Mi padre dijo no los van a encontrar nunca Porque están debajo de la carretera austral Porque los hicimos desaparecer a todos Y yo llevaba las listas Y las listas se quemaron Malditos Ni perdón ni olvido Justicia ¿Dónde están? China y Chile invitamos a ser un desobediente. Somos hijas, hijos y familiares de los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras latinoamericanas. Desde esta compleja posición repudiamos absolutamente las atrocidades cometidas por nuestros propios familiares. Y decidimos sumarnos a la defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Nos oponemos al negacionismo, y a quienes justifican lo injustificable. Mientras no haya sanción para los culpables y reparación para las víctimas, no nos reconciliamos. Con experiencias de vida muy distintas, hemos roto con el mandato del silencio. Porque no queremos ser cómplices de la impunidad. Porque nos negamos a transmitir este legado a las futuras generaciones. Porque no queremos esperar 40 años más para que en Chile se respeten los derechos humanos. Somos desobedientes y te invitamos a desobedecer un día séptima temporada un programa con ideología un en un día, pero verá más una ideología, eh, y presentamos como todos los miércoles a nuestro compañeros desde Buenos Aires, desde la convulsionada, convulsionada Buenos Aires, que bueno, uno se va sabe dormir tranquilo, que eso, que, que iba a pasar más allá de que quieren un par de barbijo, ¿podría pasar el más? ¿no? ¿Qué me decimos Mario? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, queridos Reino, queridos Gonzá, este sí, queríamos preparado una, una gran cantidad hemos prometido a la audiencia en una cantidad de buenas zapatillas que las tal, pero lamentablemente en el comercio periodístico, en el mundo periodístico, hacen y son más más circulares las malas noticias que las buenas, ¿no? Este nadie nadie dice eh, un un chico ha a que una ha ratifica la calle, pero si alguien atropella sí, esas noticia. de ah. que alguien ayude a, ¿no? Así que vamos vamos por esto que tiene inquieto por la proyección y por el peso que tiene, el mayor ejército interno de toda Sudamérica, que es la policía donerense. Son casi 100.000 efectivos, no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de cualquier fuerza. Es decir, no solamente la fuerza de hombres armados más importante del país, sino que repito, de la provincia de Buenos Aires. Y justo a cuatro o cinco días después, de las que sí había sucedido una buena noticia, en la que el presidente de la Nación, junto con el gobernador Axel Kichilov, habían anunciado un incremento de fuerzas generales de apoyo a la policía bonaerense, ya o sea, el ministro Berni había hecho algunas declaraciones respecto de, de bueno, este de, desgaste de, de que va produciendo la pandemia, también había producido enfermedad y muchos muchos hombres con licencia, y más una, eh, con la apertura, una cantidad de delitos que no solamente no, no son tantos, si se quiere el número, pero sí son muchos, eh, son eh, se, se distinguen, no sé, Eh, llaman la atención por el nivel de violencia que tienen mm. empezando por el caso de el joven este que, que fue encontrado ahora perdón se me decundo de, de facundo De Facundo, que fue claramente un cuerpo plantado allí donde además se descubrió huesos de otras de otras personas que se mezclaron con los de, con los de Facundo este verdaderamente una una fuerza que desde la época de cancio Eh, hablamos del proceso de genocida, cuesta mucho volver a encuadrar dentro de los entendimientos democráticos. Y se suban además, que son fuerzas, también desde el momento de camps, altamente politizadas. Cosas que, para los que tenemos algunos años, no lo era así. Siempre fue una fuerza compleja por su dimensión, eh, siempre proporcional a, a la cantidad de habitantes que tiene la provincia de Buenos Aires, por la extensión territorial, por los negocios que se mueven. Como, como me dijo un, un joven que es profesor en una escuela de oficiales, también un oficial de la Comisión de, de el, el muchacho como profesor de esta semana le dijo porque ustedes están para controlar, para para atacar el delito, y el oficial le dice, no, pide, si empezaste así no entendiste nada. Nosotros administramos el delito. Y creo que esta es una clave, ¿no?, que se resume muy pocas frases. Es decir, si todos sabemos dónde se vende la claramente es la policía que se superajo también no sabe. ¿Y cuántas veces nos encontramos aquí y allá con vecinos que deducian donde se vende la jalopa, dónde hay prostitución? Donde no hay negocio turbio mm. en lo que las policías en general, y la bonaerense en particular, estén involucrados. Con lo cual, eso genera, en el interior de las fuerzas, pactos de silencio, mafiosos corporativos, en donde puede haber agentes... Bueno digamos, y que quieren cumplir con su deber, pero que claramente no son bien vistos hacia el interior de la fuerza muchas veces y se les disfruta mucho llegar adelante. Ahora, con el actual contexto, hoy, hoy escuchaba al canciller Felipe Solán, que cuando se le preguntó por lo que opinaba, más allá de su función específica, que es la de mirar las relaciones externas, cuando se le, como hombre político se le preguntó qué pensaba de esta razonada policial, Él no hizo una referencia directa, pero sí contestó de manera muy contundente. Y, y yo acuerdo en esto con el canciller Felipe Solón cuando dice miramos el golpe en Bolivia y miramos el intento de golpe en Ecuador. Fueron las policías. ya o sea, los golpes no se dan a la manera tradicional con las fuerzas armadas, sino que se dan con estas fuerzas si y se quiere civil que se grado armado de la justicia, que son las policías. Luego, en Bolivia... El, el, el, el ejército se mantuvo adentro y salió para controlar la situación y reforzar a la policía, pero no podemos decir que fueron las fuerzas armadas bolivianas la que fue la policía sí. y el, el intento asesinato de de Rafael Correa fue la policía entonces cuando nosotros muchas veces criticamos eh, muchos dichos y muchos posicionamientos del ministro Berni, el por qué parte y esto es por cuenta también hay que considerar que es un hombre de armas y ya a la buena no la conduce cualquier lado a la bonaerense la conducí, como lo vemos aparecer muchas veces en la foto, con un cierre la mano y metiendo temas operativos. Algo de circo, queremos ver ahí, podemos ver, podemos ver algo de asistencias personales en términos de la candidatura, donde la provincia de Buenos Aires se debate en una ladura y en una laganda, puede ser también. Pero también es cierto que la policía bonaerense se bancó un deterioro salarial durante el gobierno de Vivante, el 26%, y nunca se les ocurrió salir armados a la calle y mucho menos rodear la casa de la gobernadora. Es decir, acá hay sectores, como empecé diciendo, de la policía bonaerense, que están altamente politizados, manejados por las mismas corporaciones económicas que hacen que la gente salga a la calle. Si lo salga ahora por el conurbano bonaerense, que parece que ya pasó todo. Y, sin embargo, estamos en el en la cúspide de las muertes con una procesión mucho más lamentable. Por ejemplo, en el cementerio de San Isidro, en el mismo lugar. Y esto no se dice. No. Ya hay que cremar a la gente. Entonces, yo voy al barco de la esquina y está abierto, chicos, y en el enfrente de los bares que yo solo No voy por militancia. Me encuentro con un vecino con el que tomaba café y dice, che, están las mitas afuera, ¿yo se puede ir? No, flaco, no se puede ir. Es decir, a mí no manda el dueño de un bar. manda el sentido común y el criterio. Si yo digo que por la noche, toda, eh, estamos al oro de la saturación en, en Buenos Aires, sobre todo en el AMBA, estamos haciendo, ya pasamos más de 10.000 muertos en la ciudad de Buenos Aires, es la ciudad del mundo con más infectados y muertos social porque esto es así, de no tener de ser un país ejemplo, justamente por la operación de estos grupos económicos y de sectores también halcones de la oposición. Vos, por ejemplo, tenés un intendente como Gringueti, que trata de acerca del pro que trata de acercarse al gobernador, pero tenés otros como Marcos Peña, que salen a pegar. Veamos lo que pasó en el Congreso la semana pasada, que dicen que no se podía, que no se puede sesionar y quieren cerrar el Congreso. Y no sé si es de cantidad de diputados que no se quieren no, eh, eh, hisopar y que no dicen con quién tuvieron vínculos. Es directamente criminal. Es decir, eh, a ver, hay razones salariales y de condiciones laborales de la policía que puedan eh, generar intranjulidades hacia el interior de la puerta, las llaman. También es cierto que la había y que no se expresaban así. Hay eh, una reacción del Gobierno Nacional días antes de que se produzca esta semana, la hubo. Hubo incremento del pre de presupuesto, ellos lo sabían. Dentro del incremento de presupuesto, armamento y de condiciones laborales, está el incremento salarial en el que salieron a protestar después de las 12 de la noche, armados a la casa del gobernador. Es decir, si bien puede haber razones que existan a la oposición, de sectores que todavía tienen eh, rasgos de poder, también hay que decir del tema de los esquinas, que buscan impunidad porque van a todos presos por las cuestiones ilegales que hi y que además esas de esa investigación llegan directamente al presidente al ex presidente Madrid que ya es casi citado indagatoria en entonces creo que todo este combo puede dar algunas de las respuestas más otras que desconocemos seguramente porque estamos hablando de los sótanos de la democracia y la policía bonaerense tiene mucho que ver con los sótanos de la democracia porque muchos de los días que funcionaron ilegalmente más y tienen que ver con la Policía Federal y con material de rechazo de la Policía Bonaerense. Y además, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se conformó, cuando la conformó el Cine la conformó no estudiando los legatos o los públicos de los policías, sino los prontuarios. Y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que responde a la recta está directamente vinculada a un cuerpo de criminales de en el en el en el en el del parque este psiquiátrico del de, de, de, de, de, de, de, de borda eh, vimos cómo entraron en los asentamientos vimos cómo refirieron durante todos estos cuatro años y es una fuerza militarizada que no tiene hombres con antes con con currículos sino que tiene verdaderamente antes con poder en área, expulsados de las otras fuerzas así se manejó el pro así se siguen manejando la fuerza Porque acá lo que tuvimos fue una elección en la que apenas cambiamos al gerente de la Casa Rosada con algunos funcionarios. El resto de los poderes árticos que no son votados, es decir, el poder de los medios caracterizados de comunicación, el poder de muchos jueces de la justicia federal, eh, de la Corte Suprema, de los grupos internacionales de mercado, eso está intacto. Sí. Mario César, ¿cómo Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Vamos Bien. Se te escuchaba hablar y por ahí pensaba también. Bueno, empezamos todo esto con una buena noticia que le íbamos a dar la semana pasada de por ahí un incremento a la policía que qué sé qué sé. Parece que eso no gastó, si no, no estaría en este caso todas las fuerzas... Si la no gastó no, si no se dio conocer cuánto era y salió a que secuencia antes de saberlo. Y con respecto a Bernie, cuando decís que, que, que no cualquiera tiene detalle al frente, eh, tampoco, de esto lo digo del de, propio, lo, lo que pienso eso tampoco mucho sería porque salieron igual. O sea, está Bernie claro. ahora. Claro, la pregunta es qué hubiera pasado si no hubiera estado ¿Y qué hubiera pasado? La pregunta es, y no lo sé, este a veces eh, quizás haya contenido cosas que no se expresaron y no sabemos. Si bien esto es catastrófico, que la policía se exprese de este modo, no sabemos qué hubiera pasado, y si no hubiera sido verdaderamente catastrófico, que no, si no estuviera a ver ni... Pero, esto pero, es contrafáctico. Pero ¿sí? esta, esta reacción de la bonaerancia, ¿no tendrá que también que ver con la tibieza que ha demostrado el gobierno para enfrentar la situación también actual? Porque ha sido una tibieza que asusta eh, su manera de actuar también. Yo comparto con vos desde lo emocional y desde las expectativas que el gobierno nacional no tuvo con la eh, digamos, con, con la determinación que debe estar, incluso con la pandemia mm. acá somos muchos los que recibimos a botón rojo ya lo que pasa es que muchos compañeros y compañeras dicen sí, pero votan rojo y si no te dan bola. No sé, es la cosa que van a hacer esta batalla y al que se asoma sin permiso lo mandan una patada en el culo para adentro. Acá estamos hablando de día, no podemos pensar en costos políticos. Acá estamos hablando de acá estamos hablando de tener una firmeza. Sí, coincido con vos, pero y coincido que seguramente vos ya piensas bueno, Los tres pensamos lo mismo. Ahora, hay recorridos y hay una estrategia de gobierno. Yo no sé hasta cuándo se puede seguir intentando con el diálogo con quien no quiere dialogar. Este, yo estoy de acuerdo, acá el diálogo se acabó, acá el golpe, el intento del golpe de Estado empezó al día siguiente de las casas, cuando Macri produjo una devaluación de casi el 40%, como castigo a los ciudadanos que votaron mal, y lo dijo el lunes. Después hubo que salir a arrepentirse, pero lo, porque todavía faltaban las generales, pero lo dijo y lo hizo. Es decir, estamos frente a una cantidad de psicopatas, malnacidos, antipatrias, que no dudan en, en, en, en, en, en, en perseguir y y, y y ajustizar gente en la calle, como Chocobar, y luego y luego darle la medalla. Acá tenemos que que, que se el tanto, es decir, si uno la policía la compuso el poder político, también tiene un grado de autonomía que hace que se produzcan casos como el de Papón de la policía, por ejemplo, sí. y ah. como el de otra tanta gente. Eso, eso existe, eso está. Ahora, luego está, y la señal que manda el poder político es que va a investigar y va a castigar. No le da una medalla en la casa rosada como vas con el Y creo que esta es la diferencia fundamental que tenemos que dar. Acá hay un repudio generalizado de toda nuestra fuerza política frente a los casos de violencia institucional y gatillo fácil, y no duden en recibir a los organismos de derechos humanos y fortalecerlos en esa dirección. Pero no le dando solo en un discurso porque mí viejo, volpame, pero estamos hablando de un gobierno popular que puso un tipo de derecha, ¿verdad? y un tipo de derecha y lo está demostrando y están sino en campaña y el día que encuentro se conserva que el cadáver de Facundo eh, eh sale sale Fernández al lado de Ticillof, eh, diciendo, bueno, le vamos a echar 37 millones de pesos más. Yo creo que también, o sea, yo no lo voy afuera porque tengo tanta desilusión con ese gobierno de que de que me supera lo mejor. Como vos decís, uno lo habla de lo emocional. Pero en los casos estoy viendo de que me está errando... Y, y, y por más que, eso, que hace un poder que está actuando a esa, eh, que, que que lo que vos quieras, pero el gobierno también da señales demasiado ambigua, demasiado tibia. Hace de rato parece que siguiera lo mismo. Sí, no, Ay, no eso. lo mismo no. En, en eso me voy a acordar. No es lo mismo. Lo que sí coincidimos es que eh, no nos esperábamos más. eso En eso estamos de acuerdo. Y, y definiciones. Claro, el año que viene la y la disputa en la provincia de Buenos Aires no es sencilla, la disputa en la provincia de Buenos Aires tiene una ladura conservadora, vos pensá que más allá del primer y segundo cordón urbano que son los más poblados, vos que es hacia el interior de la provincia, todos los que son los productores agropecuarios que ya están de cumple, y hay que ganarla. Vos imaginate, si nosotros llegamos a tener en las elecciones parlamentarias en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires que son los más más este legisladores aportan si llegamos a perder y eso se a ganar eh, las elecciones de medio término. Es decir, ya esto es ingobernable. Yo creo que ya es ingobernable. Yo creo que el golpe está en marcha. Ahora, cuentan con el eh, con la ventaja de que la militancia popular no puede salir a la calle. Es decir, ellos muestran una militancia de 200 o 300 personas como si fuera la voluntad popular y sabemos que cuando el pueblo se moviliza somos 500.000, 600.000, 700.000 en la calle y en todos lados a la vez y, y más de una vez al día. Entonces, yo creo que con todo eso, el gobierno también es la vez. Y yo prefiero, si bien puedo compartirte repito, pero emocionalmente esta... No lo voy llamar de excepción, esta expectativa aún no cumplida. Yo creo que hay muchas variables en las que, después de lo que nos costó, tenemos que creer y confiar mucho en los dirigentes por los que luchamos para que esté ahí, y darles una chance. Pasaron ocho meses, de los cuales seis fueron en el marco de pandemia. Eh, pusimos en ese contexto un católico en el aire. Hay 9 millones de personas que residen en la AFI. Se recibe también la asistencia de los trabajadores a, a través de las empresas para que no se produzcan destinos. Eh, la economía no cayó, al contrario, no cayó más que no cayó más que cuando estaba más que el pasado. En el mismo periodo de ¿no? mes, la economía incluso creció respecto del mismo medio del año pasado, en plena pandemia. Y estos son méritos. Hay una distribución que, si bien insuficiente, el próximo que lo que hubiese sido, ¿te acordás cuando estalló en el conurbano, en las villas, el tema del COVID? Lo contuvo, no sé si vieron la película Pandemia Argentina y los testimonios. que eh, bueno, no, no. Yo estuve charlando con el director, con Léon este en el programa de los domingos. Y verdaderamente él, como el director de la película, que recorrió el contrato con él a de la película, este cómo se contuvo esos sectores en plena pandemia y viviendo de la tragedia del matrimonio? entonces Yo creo que estoy de acuerdo con, con, creo que con Gonza también, que debe pensar muy sin de que expresa vos, pero respecto de expectativas no cumplidas. Ahora, que las expectativas no cumplidas, a excepción hay un tramo que todavía no, es es una es, es una reflexión con amigos en voz alta en este momento, que todavía no recordamos ese tramo. Porque también hay muchas cosas que no sabemos y que faltan para el análisis, eh, como esto de Bernie, por ejemplo. Yo no lo llamaría derecha, el, el, el, el peronismo es un movimiento que abarca un amplio espectro ideológico. Que eh, mientras se mantenga los términos de nacionalismo, y discoteca los intereses de patria, luego podemos discutir qué perspectivas son más o menos pachosas. Eso se puede discutir. Lo que no podemos discutir es con un tipo que viene con un proyecto de colonia, como es el liberalismo y como es en este momento... Prácticamente todo los impositores, salvo los sectores de izquierda y algún otro sector del de, de, de, de, de periodismo federal, los Ramones, este incluso, te diría, el, el BTP y otros otros sectores de izquierda. Y ellos, por supuesto, son enemigos de la patria. varios sí. sector radical que están ahí son enemigos de la patria. Y, adicionalmente, no vacilan en que son muertos para conseguir sus intereses que tienen que ver con más y más concentración. Claro. Mario, yo te iba, te iba a preguntar, te vuelvo a la bonaerense. Eh, bueno, la bonaerense no, venía con... No, no, no, no, pero tío, para, es eso? para una informarse e informar preguntando, eh, tenía un petitorio de 7 puntos, sabes cuánto sí. se los dieron, cuánto le dieron, cuánto no le dieron? No todavía. No lo sé todavía sé que iba a dar declaración presidente la verdad que estuve un poco desenganchado Ahí en el hay entoria y como te decía condiciones laborales actualización salarial incremento este, equipamiento todo lícito. ahora la bonaense repito salía en el gobierno mundial con chaleco Santantiago vencido y tuvieron un deterioro del veindó por ciento acá te da la pauta de lo ideológico de esto sí, además hace sí. hace algunas semanas hubo una los comentarios dentro del ámbito colonial de la posibilidad y de la intención de esa fuerza de sindicalizarse. Me faltan elementos para valorar si eso está bien o está mal. Por ley no se puede, pero sabemos que se puede modificar la ley. Ahora, frente a la eh, también el hecho de que estos tipos salgan como salen, responde Así como se putea a los choferes del ómnibus que es justo a la media distancia o a la larga distancia para cuando empiezan las vacaciones, cuando creen que paren? <risa> <risa> ¿Cuándo creen que paren? En, en, en marzo. Paren en el cuando la gente se va a movilizar y más visibles los chavachos nos sujetamos. Lo mismo pasa cuando las fuerzas no son sindicalizadas. Te repito, me tengo una posición tomada de que está bien, o está mal, me faltan elementos a, para, amiga que me llama mucho la atención de que eh, obviamente que esos son policías, están armados, ¿qué es eso? Ahora a la hora de manifestarse, ¿por qué no dejar el arma en su casa, en la comisaría o donde... es como que yo como artesano, a la hora de que tuve que ir a cortar una calle vaya con la motosierra y no fui con la motosierra porque iba a terminar en cana, entonces me me hace mucho ruido que salgan todos armados que vas a, a... a la... A las 12 de la mente, la casa del gobernador. Claro, y bueno. Escuchame. No, pero... Claro, mucho río. Esto pasa, y aquí también el tema de la, de la tibieza, lo, lo quiero decir de esta forma, espero que haya algo, eh, algún algo, algo tiene que pasar para que esto no vuelva a suceder, ¿eh? algún, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo eh, no sé. ¿Al alguna alguna medida posible? alguna sanción algo tiene que pasar porque no puede ir con el zumo que nosotros le pagamos, que nosotros le damos A toda la vestimenta y todo a salir a manifestarse a rodear la, la, la casa del gobernador. Estamos totalmente de acuerdo. Hablamos de la fuerza más grande militar más grande de Latinoamérica. Entonces, no pensado la revolución. Sí. No sé, no creo. No creo, yo creo que se va a tratar de negociar. Como siempre que hay una confrontación entre dos partes asimétricas y en donde la derecha y la embajada de Estados Unidos en esto no es inocua y no es inocente. Estamos hablando de una avanzada de derecha en todo el continente, en donde tenemos una Venezuela totalmente estirada y acorralada, donde tenemos dos candidatos proscritos como Evo Morales y, y, y Rafael Correa, tenemos la imposibilidad, y que están la sangre del ojo, de no haber podido traspedir al frente para la victoria, y de no haber podido meter en gana piscina. Es decir, tenemos, nosotros hemos, como país, cortado un proceso de avance de la venta en función de la decisión de unidad de estos sectores que no coinciden en todo, y en el que permanentemente, con estas cosas también, y esta es una validez que se nos ha podido decir, en estas cosas también, busca generar un quiebre dentro mm. del frente de todos. Ahora, creo que la fortaleza que tiene de seguir manteniendo su vida... Escuchame, es clarísimo lo de la policía. ¿Pero a vos te parece menos grave lo que pasó en el Congreso? De que quieran anular una de las instituciones republicanas en nombre de la República. Me hace correr a las dictaduras que en defensa de la de la democracia y de la nacionalidad más masacraron a 30.000 compañeros. Es decir, es de un nivel de perversidad y de, y de, y de, y de incoherencia y de, de, de perversidad, básicamente, que se maneja la derecha Y en donde más allá de estos matices, en otro momento, estoy totalmente de acuerdo nos ponemos los tres puntos la verdad en frente, decimos carni, hijo de puta, tacho de mierda y todo más En este momento en que la investiga, y hay que reconocer que Dermi no es el enemigo, tiene matices que no nos gustan, tiene matices que no nos gustan. No actúa como quisiéramos, no actúa como quisiéramos. Fernández Estilio, Estilio, coincidimos en todos. Tengamos claro, en una enemigo, poderoso, letal, criminal que tenemos adelante. No es una oposición democrática iglesias llamando iglesias vallechecocar Baul en eh, el, el otro canalla de de loco más en eh, Joaquín Morales Solá no. más eh, más la gente de vicentín más la gente de Pekín más Macri, más eh, Cornejo no son tipos comunes que eh, Patricia Burrich y fiesta Carro son tipos bancados por la embajada norteamericana que buscan Con consolidar su dominio en el patio trasero que somos Latinoamérica entonces, le damos esa dimensión y luego redimensionemos estas cosas que dijimos que no hemos visto, que son matices y que con el correr de tiempo tenemos que hacer es decir, empujemos sin romper sería la consigna, sí. y orientemos a este gobierno hacia los objetivos por los cuales nosotros lo votamos, pero sin contar sin ponernos inmediatamente de la derecha en frente con el dedito acusador porque la alternativa de esto no se sale por izquierda, eso se sale por derecha y miremos por aquí y miremos a Bolsonaro es la candidata más firme para mí si que espero que no Patricia este eh, eh, es la candidata, junto con Pichetto ese tipo de gente de gobernarnos, si esto fracasa entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado está bien la sopa no me gusta, pero a la sopa da mi patichilla eh. entonces eh, bueno, no, la, verdad que, la verdad que vamos a decirle a la gente que esta era la semana de las buenas noticias Eh, pues, que ya sí, el programa Pablo Díaz que me diga lo último como que te pido como favor, si lo encontrá aquí, si no, mira, que lo recontrabanco, decirle de mi parte, fuera puede verme. <risa> <risa> no, yo no se lo voy a decir. No lo tengo. No tengo que lo banco lo confío, confío. si lo confío ío si lo banca que chi y lo van que yo confío en ellostando fuera bueno mario si no quisieran si ellos no quisieran que está ella en carida ay eh ay me voy a tomar algo. Este, me voy a, me voy a algo. bueno, pues para algo. Conulario, nos estamos juntando el próximo miércoles y bueno, preparaba buenas noticias, no sé qué decir, como que preparo, pero de, la, después de la realidad me no se la puso si que me Bueno, Mariano, nos juntamos el otro miércoles y bueno, este, qué sea, Un abrazo enorme para Iris y para todos. Gente que con Cristo con la apariencia no me pido Piensan que así no puedo ser Son muchos pensamientos para una sola cosa Estoy algo cansado de vivir en realidad No cambia nada, es tan un poco sucio Esta es pica. ¿Estás escuchando un día? nos en Facebook, como un día, programa radial. Paraguay, cuando el Estado fusila niñas. El ejército del presidente Mario Abdo Fusiló a dos lenas argentinas, de 11 años, en un campamento de LEP, y pretenden cubrir un crimen de lesa humanidad. Lo que sucede en Paraguay el miércoles pasado es la confirmación de un Estado terrorista, que es capaz de la peor salvajada, y de encubrir el escándalo gracias a la prensa obsecuente. El despliegue de un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta, FTC, de Paraguay, sobre un campamento de la guerrilla del E.P. en la zona norte del país, terminó en una masacre. Lilian Mariana y María Carmen Villalba, dos nenas de 11 años, de nacionalidad argentina y primas entre sí, fueron fusiladas por los militares como único saldo real del ataque. El presidente Mario Abdo llegó a la zona disfrazado de militar y armado, definió como exitosos el operativo, llenó de elogios, a los militares asesinos y subrayó un dato. Dos integrantes de este grupo armado fueron abatidos. Lo que no dijo Abdo es que las muertes eran dos niñas de 11 años y no las mujeres guerrilleras, como tituló el diario Última Hora. Y replicó replicó hasta Infobae en nuestro país, que estaban de visita en el campamento y no formaban parte del EP ni estaban armadas, que fueron fusiladas por la espalda. Luego, vestidas con ropa militar para las fotos sádicas que difundieron los medios oficialistas y enterradas a toda velocidad, una hora y media después del falso enfrentamiento. Eduardo Suárez, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, difu difundió los medios Paraguayos un audio de la líder del de ERP, Carmen Villalba, tía de las dos niñas, que señala que estas dos niñitas fueron ejecutadas. Todas las balas llegaron por atrás. Fueron vilmente ejecutadas y luego les pusieron el uniforme. Según Suárez, las menores son argentinas y vivían en la localidad llamada Puerto Rico, de Misiones. Y señaló, son primas entre ellas y nosotros las conocemos desde hace mucho. Lilian es hija de Miriam Villalba y María del Carmen es hija de Laura Villalba. Las dos madres son hermanas de Carmen Villalba. Vivían con la abuela e incluso estudiaban en esa localidad. ¿Por qué estaban en un campamento? Según lo relatado por la abuela, es que las nenas querían ir a ver a sus padres. Estas niñas nada tenían que ver con el conflicto, aseguró. elep es un grupo armado rebelde que opera desde 2008 y reivindica el cuidado del medio ambiente local, al oponerse a la práctica de la agricultura mecanizada con semillas transgénicas y el uso de agroquímicos. Hasta hoy, la Cancillería Argentina manifestó un tibio pedido de informe al gobierno paraguayo, pero tendría que denunciar a APDO ante un episodio de lesa humanidad. Un gobierno con una fuerza de seguridad que es capaz de fusilar a dos niñas es un estado terrorista. Revista Sudestada. Sin doctor ni protección. Color de sangre minera Tiene el oro del patrón Color de sangre minera Tiene el oro del patrón Mi hermano vive en los campos Y no conoce una flor Mi hermano vive en los montes ...no conoce una flor... ...sudor... ...malaria y serpiente... ...en la vida... ...de leñador... ...y que nadie le pregunta... ...si sabe... ...dónde está Dios... ...por su casa... ...no ha pasado... ...tan importante señor... Pasa, no ha pasado tan importante señor hay un asunto en la tierra más importante que Dios hay un asunto en la tierra más importante que Dios es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor es que nadie escupa sangre pa' que otro iba mejor que Dios vela por los pobres tal vez sí o tal vez no que Dios vela por los pobres tal vez sí o tal vez no pero es Seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Un día. Un día. Programa radial con ideologías. Día, séptima temporada Escritor y periodista uruguayo Ha escrito algunos de los libros Más reveladores de estos tiempos Y sobre todo Más reveladores de la realidad De América Latina Es Eduardo Galeano Poeta He dicho que periodista Y siempre un profundo Y ameno conversador ¿Me puede usted dar, señor Galeano, cinco nombres de mujeres de la historia? Bueno, cinco, este no es no es este, fácil elegir cinco, pero te diría que habría que empezar por Eva y simplemente anotar que quizás Eva fue negra, como Adán, porque todos, toditos, venimos del África. Y en eso hay acuerdo, entre los especialistas, los expertos, los investigadores de nuestras raíces, las raíces de la humanidad, todos coinciden en que del África salimos. Desde ahí nos diseminamos por el mundo en los tiempos en que el único pasaporte exigido eran las piernas, pero que sí que salimos del África. Así que es muy probable que la primera mujer que elegiría sería, sería Eva, negra, probablemente negra, que desmentiría las las infamias de la prensa diciendo que ella no lo tentó a Adán para nada y que ese asunto de la serpiente es un cuento machista y que en realidad los dos descubrieron el amor y lo pasaron de lo más bien. ¿De dónde nace el amor? Primero dónde... si lo ha conocido. ¿El amor? Mm. Y alguna idea tengo, mm. me han contado algunos amigos que, que conocen el tema, yo la verdad es que de eso no te puedo hablar mucho porque lo he practicado solo besando estampitas en mi infancia católica, pero después ya no. ¿Qué busca el amor? ¿De qué nace? ¿Qué busca el el amor, va, supongo que el amor entre la pareja, sí, claro que puede ser hombre-hombre, claro ahora claro, claro. por fin se empieza a aceptar claro. eso, mujer-mujer. No ¿Y cuál solo, es el principal hombre, enemigo, mujer. usted que tiene experiencia, del Pero amor? Yo creo que es la necesidad de no terminar en uno mismo, ¿verdad? En esta necesidad humana de, de ser dos. que Que ahí los hombres corremos con desventaja, porque nosotros... No podemos ser dos, y ella sí. No Al menos mientras dura los ocho o nueve meses del embarazo, una mujer es dos. Sí. Y ese ese gustito no lo tenemos, lo podemos imaginar, pero no lo podemos conocer. Y yo creo que esta necesidad de ser, de que dos sean uno, de que uno más uno dé como resultado uno. Esta, esta necesidad, que es un hambre imposible de saciar, verdad <risa> es la que nos, nos usa a buscar y a encontrar, a encontrar muchas veces el amor en pareja, pero claro, el amor en pareja ahí es donde uno descubre que en realidad esta idea de que uno más uno es uno nace de que uno quiere que el otro sea como uno, <risa> o sea, que es una, una estúpida proyección machista de, de la forma más repulsiva de la propiedad privada, que es la propiedad privada de las personas, mm. que en realidad una buena relación de pareja es cuando uno más uno da dos mm -hmm. y cada uno de los dos tiene igualdad de derechos. Claro, pero muy raro que la llamen esposa, ¿verdad? Sí, por algo será, sí, sí. Sí, sí. la atada. La prisionera prisiónera sí, sí. claro. y esposo también esposo también es tratado o sea se vive el, el vínculo conyugal en realidad como una prisión el lenguaje lo delata pero todas las parejas a lo largo de la historia han fracasado no hay alguna fórmula que podría funcionar mejor Ah yo no sé yo no tengo fórmula sé que que el amor cuando es verdadero nace y muere continuamente y que se transfigura y claro. que cambia y que y que no cesa de cambiar como uh -huh. todo lo que está de veras vivo, ¿verdad? Uh -huh. Pero no es más fuente de sufrimiento que de felicidad el amor? A veces de dolores insoportables y a veces de felicidad, de alegrías altísimas, sí, todo mezclado todo viene mezcladito en este mundo, esta idea de que vos podés ser feliz, dice, si soy feliz sí, es un mentiroso, un cara dura ¿cómo alguien va a ser feliz? feliz a veces, claro. claro, si tienes a suerte y ah, eso es que decía el actor Fernan Gómez cuando le preguntaban pues si era, y si es usted feliz dice, feliz yo, pero ¿por quién me ha tomado usted? eso muy bueno Música no puedo dormir No puedo dormir Atravesada entre los párpados Tengo una mujer Secreta mujer tan sol y tan luna que abre mis ojos y me obliga a ver mi desventura y mi fortuna y no me deja dormir esa mujer es esa secreta mujer Es esa secreta mujer Arránqueme, señora, la ropa. Vez desnudeme. Arránqueme, señora, las dudas. Desdúdeme. Arranqueme, señora, la ropa y las dudas. Desenúdeme. Desdúdeme. Secreta mujer secreta mujer atravesada entre mis párpados le quiero decir le quiero pedir que me deje que se vaya pero no puedo hablar a mi pesar atravesada en la garganta Me atormenta una mujer, esa mujer, esa secreta mujer, esa secreta mujer. Arránqueme señora la ropa. Desnúdeme. Arráncame, Señor, a las dudas. Desdúdeme. Arráncame, Señora, la ropa y las dudas. Desnúdeme. Desdúdeme. Desnúde-me Desdúdeme desnúde Un dia, séptima temporada Estamos acá de nuevo en un día eh, y con motivo de un nuevo juicio de, de esta humanidad, este 9 de, 9 de septiembre empieza eh, el juicio de la causa Dieder y Herrera eh, y queríamos saber más qué qué hechos están juzgados en esto en este en esta causa, ¿no? Para eso vamos a hablar con Sebastián Soule, que es querellante en, en el juicio. ¿Qué tal, Sebastián, cómo andas? Qué tal, cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Eh, un nuevo juicio y qué qué hecho se, se juzga acá? Asesinato, tortura, desaparición, desde qué fecha? Sí. Es el es la el, el juicio número 12 de de humanidad que se realiza en salir Córdoba, ¿no? Mm. Eh, es un juicio que tiene 43 víctimas, que tiene 20 imputados y alrededor de 47 eh testigos entre los entre los últimos se encuentran mi padre y mi madre, mi tío y dentro de los delitos que juzgan también está el Tetuatro Tetuonia. Ya. Yeah. Eh esto es, de algún modo sigue el, los procesos de eh, que han revisado el juicios. que arrancamos allá por el 2008 con la con causa que de fue la causa de análisis. Yeah. ¿no? después hubo yo en la, la nueva causa de la perla y en este momento mañana arrancamos con este con este nuevo juicio en circunstancias de pandemia que que hacen que tenga características que articula ¿no? Claro. camino eh, y cómo yo tengo una una consulta no sé si vos por ahí la sabes di es está viviendo acá en tras la sierra en, en San Javier Zacanto precisamente eh, con su domiciliaria. si el juez esto se llegara una una sentencia eh, favorable eh, dejaría de tener esa esa ese beneficio volvería a la cárcel o seguiría así como está mira la verdad yo es que no sé eso no no nos favorece ponerlo a aquel del el tribunal ¿no? No Digamos que podría decirse que vuelva a la cárcel, la juventud. Sí, sí, eso depende de la situación que se encuentre y lo que tribunante recibe con su asociación particular. Si se lo derro, no puedo no, exceder que yo pueda decir. Claro, claro, claro. ¿Qué Verónica te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Eh, nos decía que claro, es un contexto particular con el tema de la pandemia. En otras ocasiones he oh, entrevistado gente que también ha pasado por juicio en medio de, de esta pandemia y nos decía que la gente eh, que está permitido que más gente se acerque para darla eh, por eh, de manera virtual que estando acercando a muchos jóvenes, y esto como que ha favorecido ese aspecto que se ha dado a conocer más, ha despertado más interés. ¿Con este juicio estaría pasando algo similar? ¿Cómo lo estás haciendo Mira, vamos a ver qué, qué es lo que sucede. El juicio arranca mañana y hay que ver cuántos seguimientos tienen la, las audiencias. ¿no? Nosotros, eh, por lo general, a, a, lo que suele en el juicio es que un acompañamiento de un acompañamiento físico en la sala, ¿no? También. Eh este con estos juicios no va no va a ocupar no hay ni público ni me hay infiltrado gente en la sala. Y hay testimonios que que se pueden tomar de manera virtual, ¿no? ¿Cómo va a responder el la, la ciudadanía a, a los juicios Habrá que verlo cuando se desarrollan? Claro, sí es un desafío importante para Para todo, todo toda la, la gente que trabaja alrededor de juicio, Bien. en lo que es política de memoria y justicia, un eh, talo del juicio a nivel social, ¿no? En ese tiempo donde no se puede salir, donde no puede haber reuniones, donde no, es, es como que es más difícil todo tipo de expresión local. Claro, aparte es un juicio que se han caracterizado, eh, caracterizado justamente mucho por eso, por ese acompañamiento, por los abrazos, por estar ahí presente, y esto es un nuevo desafío, como bien decir, eh, cómo se va a transitar en este caso ustedes, cómo lo van a transitar siendo esa presencia física que es tan importante, ¿no? Sí, sí, eso. Yo, eh, en mi caso particular, empecé a militar a mi hijo en el año 94, entonces, por todo el recorrido con respecto a eh, hacer calmas masivos, eh, las la cosas como el 24 de marzo, la sentencia de la PESLA, y, y, y además eh, lo he hecho muy de, de cerca. El crecimiento en términos de de cómo la sociedad va incorporando memoria de la justicia. Bueno, este juicio a nosotros nos pone en un lugar de, de encontrarle otras, otras maneras, ¿no? de, de comunicarlo, de trabajarlo, de demostrarlo. Evidentemente si sí, es un facio. Claro. eh me está diciendo que militares militar en hijos desde el año 94, y eh, estás hablando de hay una evolución. Por ahí, uno que lo ve, le toca verlo, eh, no como te atraviesa a vos, por ejemplo, en tu caso puntual, y siempre hay un reclamo, hay como un, con tanto reclamo de esta democracia y sus falencias y, y todo lo que nos debe y los pibes que siguen desapareciendo por no ser esa democracia, democracia, pero en el tema de los juicios, por ejemplo, que hay una continuidad, vos qué cómo ves eh, esto que me estás diciendo, por ejemplo, de, de que la sociedad cada vez lo, lo pudo hacer más visible, puedo haber entendido porque eh, muchas veces hablo de que Bueno, que era como para un grupo reducido lo que pasaba, y no fue algo que nos atravesó a todos como sociedad. Sí, eso ha es sido un, un proceso largo de construcción eh, social, ¿no? Eh, donde, donde cada vez más sectores toman eh, estas reivindicaciones. Entonces sí, es un proceso, un proceso largo desde el 94 de esta parte, pasando por, en algún momento, el juicio por la larga historia, que no tienen condena, eh, donde también, de mismo modo, nos presentamos varias familias como como, como eh, y todo el trabajo que se va haciendo es ver los sitios de memoria, en la relación con las escuelas, con eh, con distintas cosas que hacen que hoy lleguemos a, a, a tener actividades que son que son muy masivas, ¿no? O el, el último 24 de marzo en corre marchó, no sé, cerca de las 20.000 personas, si uno piensa en la sentencia de una causa es más no, sí. un, un mar de gente en la esperando esa sentencia mm. y Sebastián el el canal de Youtube ¿hay alguna otra forma de seguir el, el juicio? mira, son donde usted es a través del canal de Youtube que anda Oh, circulando. Uh -huh. no, no, no le tengo nota, no bueno, pero hay un canal de YouTube que, que es donde se puede ver y salir ahí lo vamos a pasar nosotros en la radio, para que todos los oyentes que quieran seguir el juicio lo pueden hacer. Claro, eh, Sebastián, ¿puedes pagar eh, el juicio por tu padre, por tu madre, por tu tío? Ah, sí. Por el padre, por mi madre, por mi tío, que son los tres desaparecidos secuestro de mi abuelo que fue desidederado y por el secuestro y pues tenía cinco meses y medio en el momento que se acuerda mhm y cómo te encuentras si se te puede preguntar este momento eh, que vas a afrontar este juicio mira a mí me, me, me da la sensación de que los juicios siempre son preparados no son preparados para las familias Eh, y son también reparados para la democracia yo creo que, que que los juicios por también son democracia no o así sea, como o, o hoy nos tenemos lo confine que más juicio más democracia de lo que precisamente es pero el, el juicio lo que hace también es, es, es reparar a, a toda la que eh en lo personal no se gusta que esos que el juicio pu se desarrolla de antes no sí. y, y, que acá en mi caso, mis Cuatro Árboles hasta Cáceres eh ellos no pudieron solicitarlo de, de uno desde ningún juicio, ¿no? Entonces, eh, así mismo entiendo que que, que el juicio se retara. Que nada, bueno, acá en Traslacio también lo, lo atraviesa esta esta causa porque también hay eh, víctimas de, de acá de, del valle, ¿no? Es eh, o ¿Se hace algo que nos quieras agregar para mañana, para que la gente participe, también lo pueda ver? eh no, solo convocarlo, convocarlo a, a, a todos los oyentes de, de ustedes a que a que se sumen, a que participen, a que escuchen, a que fortalezcan estos conceptos de, de memoria y de justicia, ¿no?, para lograr de algún modo tener, eh bueno, muy un país más firme, más sólido, más democrático, más igualitario. Y agradecerles a ustedes por el espacio que, que brindan, por estar dispuestos también a, a invitarnos y convocarnos para poder hablar. Bueno, Sebastián, gracias de acá, mandarte un gran abrazo. Vamos a seguir el juicio, vamos a seguir difundiendo. Eh, y bueno, y por ahora serán abrazos virtuales, pero bueno, ya vamos a, a poder hacerlo eh, físicamente. Ah. Bueno, sabemos que sí, que se puede en algún momento que, que pase esta pandemia y que Dios los abrazos sean, abrazos presenciales. Sí, sí que está así, que en Viedres y Herrera tengan, eh, tengan que terminar este juicio estando donde tienen que estar, en una cárcel sí. común, ¿no? El cuarto. <ríe> bueno, abrazos. Bueno, fácil. abrazo grande. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El comienza el miércoles 9 de septiembre a las 10 horas. El juicio de todos, todas, todos Vos también tenés que estar presente. Transmisión en vivo por canal de YouTube del Tribunal Oral Criminal Federal Número 1 de Córdoba. A la dirección de bit.ly barra vivojuicio Diedrich Herrera. O al Facebook.com de mesa de trabajo por los derechos humanos de córdoba y ahí puedes encontrar el enlace tenemos que estar todos presentes que los derechos humanos los violan en tantas partes en América Latina domingo, lunes y martes Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores, asesinos, gorilas y generales. destino al linero y a lo brero dolor su destino hambre miseria y dolor bolivar le el camino y lo siguió libre nuestro pueblo dominio explotador acuba le dio la gloria de la nación liberada bolivia también le llora su vida sacrificada San Ernesto de la higuera y me llaman los campesinos, selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Un día, séptima temporada. Un programa con ideología. Facundo apareció a fuerza de perseverancia de su mamá. Facundo también apareció con su sonrisa en nuestros corazones. Otro pibe más que la policía no se va a encoder con tanta vida. Otro pibe más que el Estado deja que lo asesine impunemente. Vuela mi niño, tu bruja velará por ti, siempre esperándote en un sueño, tu esencia vive en mí, mi flaco, mi hueso tóxico, vuela alto, lejos de tanta maldad, vuela lejos, acá estaré siempre, esperando una señal, amor mío, Cris Castro, la mamá de Facundo. Al principio de año, cuando recién empezaba a ir al semillero, eh, muchos me decían, no, no tenés que ir ahí porque ellos se drogan, ellos son chorros. Y yo me animé a ir para ver cómo es, si es cierto lo que claro. dicen o no. Y me di cuenta que todo lo que están diciendo la sociedad no es nada que ver. O es sea, sí, claro, ¿verdad? Y es más, ahora yo también me sentía muy, muy excluido por la sociedad, por mi forma de ser. Porque yo, como Willy, como dijo ella, soy rapero, también mm -hmm. hago rap y me visto como una persona que hace rap uh -huh. y todos me decían no ese no vayan allá porque ese chico mira como va vestido, es chorro, sí. se roba y... No nada que ver, mi cara, mi barrio, mi, ropa, mi nacionalidad, mi sexo de no es un delito. Somos todos iguales. Estar acá me llena de satisfacción, de esto aprendiendo molestias, no comprendes, estás mirando decisión, ponte en mi lugar y así vas a aprender, ¿no te gusta que se burle de ti? Entonces no lo debes hacer, depende lo que te gusta en vez de criticar lo que no. Tu burlasto cambia nada más como soy Joy. No. Un día, séptima temporada. Un programa con ideología. I got my passport, nigga, chill What? Ah, oh, shit Ya, paren de hacer maldad Por ser la autoridad Nos quieren controlar Con su abuso de poder Somos la juventud No somos como tú Siente la multitud del pueblo Nuestra misión se acentúa, la división continúa, son como una grúa. Todos lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante, no es edificante. Ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha. Llevo trenza, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa ser si eres mujer o macho, no existe brecha. Depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya, ya, ya no respetan ni a la señora. Si no colaboras, las soluciones devastadoras devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora. Matraquero a flora. Perpetradora que los perfora Se ponen feos, van y se lanzan para el rodeo Y no llevan video, echándose plomo Con todos los reos, ya basta Y respeten a los ciudadanos Y seres humanos que ustedes tratan como gusanos Ya, paren de hacer maldad Por ser la autoridad Nos quieren controlar Con su abuso de poder Somos la juventud No somos como tú Siente la multitud el pueblo las te desplaces con tu trampa Y sigas diciendo que la culpa la tienes el ampa Tu campo es mi pasatiempo cuando entrompo Yo sé cuáles son tus reglas Por eso mismo la rompo policía no. Vine a decirte de parte del pueblo raperos y peros Seguimos entero vinimos de cero Guerreros sinceros, voceros de acero Queremos que se reconozca que somos un clásico en el mundo entero Yo no quiero que solo se diga que usamos drogas y que somos groseros No, lo que pertenecemos a esta cultura No queremos que nos sigan viendo como basura Por eso es que le metemos fuego a la escritura Por eso salen canciones que no tienen censura Yo, por eso Esos decimos por eso hacemos hip hop. No nos importa tu placa, tu metralla, ni tu glob. Tu mente en shock, fucking police stop. Recuerda que el tiempo pasa y nunca para en el clock. Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. al rey de reyes nunca estos popeyes seguiremos violando sus leyes dando fallas sigo rapeando por donde vaya el pueblo no calla aquella gaya para la batalla dime como tú quieres que este país se mejore si ustedes están en complot con todos los secuestradores sin relajo solo mediten porque me fajo esto no pasaría si bien cumplieran con su trabajo no. pa los motorizados no existe socorro como locos se la pasan multando a todos los carros le dan cana que aquel que esté tranquilo fumándose un porro y no se encargan del que está cometiendo actos bizarros por eso no queremos Seguiremos levantando el puño, Police. batallando firme en la lucha. Police. No queremos policías, ladrones ni jefes corruptos. Ya. Ya, ya, ya. La autoridad nos quiere controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Como siente la multitud del pueblo. Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Ey yo, listen to this shit man. This my beautiful black sister. Be estás escuchando un día. Yo vivo en la otra calle Hago rock and roll No somos gente fina Tampoco lo peor Bueno, volvimos para irnos Gonza despidado o sea, ¿Estás despidado? Ya como ahí? que me fui, ya como que estoy en mi casa Ya como que estás en tu casa, sí Pasé como rápido Pasó muy rápido. Muy rápido. Este, demasiado. Y, y hablando de pasar, ¿quiénes pasaron por un día? Mucha gente. Pero bueno, bueno también tuvimos eh, historias de soñantes chiles en esta semana, que se lo puede seguir toda la semana, lo, lo, lo que van a estar subiendo en sus redes sociales. Eh, y bueno, escuchamos a la voz de Facundo Astudillo Castro. Sí. Estuvimos recordando... Uh, las palabras de su madre cuando supo cuando se confirmó que el cuerpo era de él y bueno se, podemos rescatar él, él cantando un rap y hablando, ¿no? Un poquito, aunque sea, un poquito, ¿no? Poquito, claro. Era qué loco de lo que hablaba, ¿no? Mm. Así que bueno. Y, así que bueno, pasó, como habíamos dicho, el comienzo Mónica Burgos, Sebastián Soulié, estudié las columnas de Mario Sadra, de Gladys Escribano y bueno, También recordamos, eh, estuvimos leyendo medios alternativos, eh, estas ni niñas que fueron fusiladas en Paraguay, que vamos a ver cómo sigue este caso, mm. y cosas que van pasando. Sí, ¿no? sí, y bueno, y por, por mi parte, eh, lo de siempre, ¿no? Memoria, verdad, y justicia, y justicia, y que vayan presos, Eh, tanto los genocidas como los policías asesinos. Y sí, ustedes saben que... Bueno, que está llegando la primavera, pero mi jardín le faltan flores. Esto fue un día, séptima temporada. Quédate en casa, si podés. ¡Fuera Bernie! Mm. hay dolor si mi nogui cuaja la puerta del sol en la mañana sé que reirá conmigo el amor de mi cuerda yo